a Senado s y todos sus clientes. Bueno, doctor, ¿qué tan grave está ese tema de i b a g u é、eh, mire, el tema está es preocupante.、Y、en la medida que los juegos se acercan rápidamente, esos juegos están programados para el mes de noviembre de este año. Y tenemos que、eh, tres entidades, la gobernación del Tolima, la alcaldía de i b a g u é y... Adicionalmente con deportes han aportado recursos que suman los 111 mil millones de pesos, con los cuales se pretenden desarrollar unas obras de infraestructura conducentes a la remodelación, adecuación, modernización de varios centros deportivos que hoy en día ya existen en el departamento y para la construcción de otros nuevos. Lo q u Estamos e viendo es que las licitaciones orientadas a la realización de esas obras están teniendo algunas dificultades, están、eh, violando en algunos aspectos los requisitos de las normas de contratación estatal y lo que sentimos es que esto puede generar unos、eh, retrasos en la ejecución de esas obras, pero para nosotros, por supuesto, digamos que lo s que levanta acá lo más importante es garantizar que los recursos se e j e c u t e n de forma correcta, que no se vayan a perder, que no se vayan a empolartar por la ausencia de algunas、eh, trámites o licencias,、eh, en este caso ambientales, que son necesarias para la、eh, realización de esas obras.、Eh, doctor, ¿en qué, ¿en qué exactamente se está fallando en ese proceso que los ha obligado a ustedes a, a frenar ese proceso? Lo que hemos visto es que, y la preocupación más g r a n d e que tenemos, es que no se han tramitado las licencias ambientales necesarias para asegurar que esas obras se puedan llevar a cabo, lo cual además, en nuestra interpretación jurídica, debería haber ocurrido antes de la apertura de esas licitaciones. En este caso, lo que estamos viendo es que hay unos esfuerzos por parte de las autoridades el, que, son, que están encargadas de esta licitación. en este caso el、Instituto、de Educación Instituto Educación, caso Objetiva, publicidad y... que puedan estar interesados en este tipo de licitación. Por otro lado, hemos encontrado que, como decíamos ya, que en la planeación contractual, en los estudios previos, no se evidencian las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para la ejecución de las obras. Estos los comienzan, estas autorizaciones las comienzan a tramitar en el curso del proceso, lo cual es contrario a lo determinado en las normas de contratación. Por otro lado, vemos que hay algunas. ...errores de redacción que pueden...、Eh, digamos, generar un... u t i i l z a de d forma reiterada por reiterada r m distintas a a i i t d s n condiciones i e eso nos parece、importante. el problema es que en pruebas s nos o en este caso particular y en especial en la licitación pública 26 de 2015 uno evidencia en la página 15 cosas como las siguientes y es que se relaciona como entidad ejecutora de este contrato a la abro comillas, secretaría de educación del distrito capital cierra comillas Y resulta que la t a d electoral en este caso es el Instituto Municipal para e que e m n n c i o a r Índices a es que í financieros que se requieren para las dos obras, que son las licitaciones número 26. y las licitaciones es que evidentemente、pues、las autoridades, en este caso contratantes, digamos que entendieron que efectivamente hay unos problemas que hay que entrar a solucionar y pues nada, queremos nosotros más que esta, esto lleve a un buen d e s e n l a c e Hoy、eh, tuve la oportunidad de conversar con el gobernador de Tolima, también tuve la oportunidad de conversar desde ayer también con el director de Coldeportes. Las, los, estos dos funcionarios están en la mejor disposición de trabajar en equipo, de colaborar y encontrar soluciones a estas dificultades. De hecho, ahorita a las once y media estoy esperando al director de Correportes. Vamos a examinar el caso. Y, y lo que queremos acá es...、Eh, hay unos diseños que,、eh, digamos, unos que, que son diseños los los posibles contratistas de estas obras que se han asignado después de participar en estas licitaciones y se, se han seleccionado pues tendrían que entrar a cumplir entonces acá el, digamos que el peso grande de la, de la dificultad está más en el Avanzando y no están las l i celebración n n c i i a a a s m b e t s más nos vamos a ver con la situación siguiente nada con una a la hay adjudicación ver e e c l y celebración de contrato. Entonces ahí tendríamos ya que entrar a revisar si esa celebración de contrato es una celebración que ocurre en los tipos penales de los delitos contra la administración pública, es decir, si hay una celebración de contrato sin s cumplimiento de los requisitos legales, por un lado. Entonces ahí vamos a tener un problema. Y por otro lado, vamos a tener la dificultad e No, nuestras c s s a también y para ayudar a e e s nada. b a r u s t e Nosotros también tenemos, creo yo, una función responsable de, de, de nuestra misión desde acá de, de plantear también algunas alternativas de solución. Por supuesto, nosotros no somos c o administradores, no somos... l ordenadores s o del gasto en este caso pero por supuesto aquí hay unos recursos públicos que hay que proteger y por supuesto para nosotros es de la mayor importancia poder encender las alarmas pero al mismo tiempo ayudar a buscar las soluciones que sean del caso qué, qué soluciones doctor porque esta mañana cuando escuchamos que,、eh, el, con Fernando Barona que con l al s a a a prendidas, las alarmas mías quedaron al r m s pues a, a, a, a 200% reventadas、sí. porque cuando usted habla de que este es un proceso que si toca iniciarlo son dos o tres meses y hay dos o tres meses más de proceso olvidemos d e d e j ¿sí、u e g o s en Ivagueña pues vamos a ver por eso quiero tener una mayor claridad sobre q u é está pasando en, en el departamento. Anoche mismo tuve una conversación con el director de Coldeportes, él se mostró muy dispuesto a colaborar,、eh, a ayudarnos a desentravar este problema. Aquí además hay que decir una cosa, y es que tanto Coldeportes como la gobernación suscriben un convenio con la alcaldía para el aporte de los recursos y、eh, digamos que realmente la entidad responsable de la contratación también qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a que Usted con e con、eh, la o b e r n gente interesada en este tema o, o, o lo sigue viendo así como c o m p l i c a c i o n e como dice un amigo mío? En principio, digamos que es, estoy escéptico frente a qué tan rápido podemos avanzar en unas soluciones pero yo creo que con buena voluntad política y con unas buenas decisiones desde el punto de vista jurídico satisfactoriamente hacia la realización de los juegos. Pero aquí yo insisto en una cosa, es que la ley se hizo para cumplirse. Y desafortunadamente nos hemos acostumbrado mucho a que, a que la ley no se cumple. Y yo sí、si、quiero desde la Secretaría de Transparencia hacer un llamado.